El ministro de interior Fernando Rueda ha dicho que sí, que se acabaron las clocas. Efectivamente, lo declaró Fernando Grande Marlaska hace ya más de un mes Dice, jo, que no existen Y lo dijo porque Pablo Iglesias había lanzado una campaña Denunciando el juego sucio contra Podemos Promovido por un grupo calificado como la Policía Patriótica agentes que trabajaban para el Ministerio del Interior en la etapa del Partido Popular y que llevaban a cabo misiones secretas que servían más a los intereses del partido gobernante que a los del Estado. Entre estos policías destaca, y es importante recordarlo, la presencia de José Villarejo, ahora encarcelado, que se había dedicado a espiar y grabar a cualquier persona. Unas veces era por encargo de sus jefes y otras por propia iniciativa, pero consiguió en cualquier caso almacenar un verdadero arsenal de informes sobre una gran parte de las personas que pintaban algo en la política nacional. Con sus declaraciones, el ministro marlasca quería defender su actuación. Todos los policías implicados en esas acciones estaban fuera de circulación y él, personalmente, no les había encargado a ellos o a otros misiones que tuvieran que ver con las cloacas del Estado, que ya sabéis que yo prefiero denominar desde hace años alcantarillas, utilizando una frase del presidente del gobierno Felipe González en las que decía, atención, el Estado de Derecho también se defiende en las alcantarillas. Cloacas, alcantarillas, el hecho cierto es que el Ministerio del Interior creó un grupo de policías dedica dedicados a buscar información relevante para hacer frente a diversas amenazas. Les encargaron, por ejemplo, buscar datos en contra de los grupos que estaban llevando a cabo el proceso de independencia en Cataluña y ellos, por su cuenta, metieron las narices en temas como el lío amoroso del rey Juan Carlos con la princesa Corina. Lo que es difícil de creer es que una vez desmantelado este grupo se puede afirmar que ya no existen las alcantarillas, porque siempre van a existir como han existido en el pasado. ¿Qué eran si no los GAL? Unos grupos creados por el Ministerio del Interior en los años 80, con la ayuda del entonces Celsid, para hacer la guerra sucia contra ETA. Amedo, Domínguez o Galindo eran representantes del Estado en las alcantarillas para llevar a cabo una misión que debía permanecer secreta. Lo que ocurrió en ambos casos fue que a la hora de elegir a los funcionarios que debían actuar, eligieron mal, incumpliendo el precepto imprescindible para cualquier gobierno que se precie seleccionar a los hombres más limpios para los trabajos más sucios. No lo hicieron y pagaron por ello. Pero las alcantarillas, repito, existen y existirán. Lo siento por lo que dice Grande marlasca Miles de agentes del CNI se mueven por ella sin que nadie se entere, cumpliendo misiones muy delicadas. También hay numerosos policías y guardias civiles que lo hacen, con tanto éxito como sus compañeros espías. Mientras haya amenazas subterráneas al Estado que no intenten engañarnos, ¿Habrá funcionarios en las alcantarillas? O, si lo prefieren, en las cloacas. Alcantarillas o cloacas, eh, la cuestión, Fernando, es que huele mal, que sea, huele mal, ¿no? <ríe> Apestan. Ya te digo. <ríe> Fernando Reda, muchas gracias. Un abrazo, Hasta chao. Que viene, chao. Adiós.